Hola mi luz, mi caribeña, mi pocajontas. te extraño mucho, me gusta ayudarte cuando no podés entrar al Facebook Tu león siempre está y siempre sabés que podés contactarme como lo hiciste anoche, que me encantó la verdad Me encantó sentir tu voz nuevamente y poder ayudarte, pero mi vida, cuantas veces quieras sabes que el león siempre estará, aunque haya la distancia que haya, vos sabés que siempre voy a estar para vos, mi diosa, mi caribeña preciosa, y ahora te compré un llavero que es de un león, hoy lo encontré y te lo quiero enviar, así que te lo voy a enviar próximamente, tal vez en la próxima carta, así lo tenés para vos, y espero que vos estés un poco mejor de tu situación, con los problemas y demás, pero siempre te dije, siempre te dije que eso va a pasar y vas a estar bien, mi luz, como siempre falta todavía para que te vayas de viaje y quiero que estos días que faltan todavía podamos seguir hablando y estando en nuestras noches apasionadas como siempre, como desde que nos conocimos venimos hablando me encantás, lo sabes muy bien aquí tengo tu foto la cual todos los días miro mi nena, te miro en la foto, me encantás te lleno de besos ...y es lo único que puedo hacer por ahora... ...y chatear con vos por supuesto... ...y me vas a tener que aguantar bastante mi luz... ...vas a tener a tu león... ...jodiéndote un poco más... ...hasta que te vayas a Puerto Rico... ...mi nena hermosa... ...y el sábado ya sabes que te llamo... ...y quiero oírte un ratito más... ...espero que no venga mucho de teléfono... ...no quiero que gastes mi luz... ...por eso espero que no venga mucho... ...pero el sábado te llamo... ...los 30 segundos... ...que siempre venimos haciendo y sentirte un poco y poder sentirme bien al escuchar tu voz, mi nena aunque esta semana hemos hablado bastante, no lo puedo negar hemos hablado muchísimo, me gustó, ya lo sabes muy bien, me encanta y bueno, qué más decirte, seguimos chateando como siempre y que la cuenta ojalá que la puedas arreglar mientras tanto usala que yo te armé, que no hay problema, es para vos y bueno, mi amor, mi vida, mi cielo, mi bocajontas, mi diosa caribeña, mi bombón, mi boricuá te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero.